La tierra, quizá vendrá un Tito, subirán la luz hasta las nubes del abismo, podrá haber un Calígula, un Nerón incendiario, y sin embargo, por más que el imperio se la dé de qué? Asociándonos libremente en esa esquina, en esa cruzada, en esa ochava Roma, aún resiste, anagrama del amor, del Eros, ochava Roma. Pregúntale al espectro de tu mascota si no la escucha, ochava Roma, resistiré. s ¿No、hablas de su misión, レスリング、レスリング、レスリング、レス i ング、レスリング、レスリング。 Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Ucho. Este es nuestro séptimo programa del año. Mi nombre es Nacho y los v o a acompañar esta tarde con Pame. ¿Cómo estás, Pame? Hola Nacho, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta de compartir con vos la conducción.、Eh, también nos acompañan a mi derecha el trío que va a hablar de las efemérides: Tamara, Roberto y Guille. ¿Cómo están? Bien, bien. Pame, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos. También está Cami. Hola Cami, Hola, ¿cómo estás? Y Nico. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro un montón. Bueno, está Belardo en la operación, como siempre. Le mandamos un saludito. Hoy es miércoles 5 de junio y, como siempre, nos encontramos de las 16.30 hasta las 17.30 por Radio Chavaroma 107.1. También estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Radio Good Show. <coughs> Seguimos con nuestro programa. Ahora Roberto Guillita Mara nos presenta su columna de e f e m é r i d e s ¿Qué nos trajeron para hoy de interesante? Bueno, Nacho, para hoy、eh, les trajimos un tema especial, ¿sí?、Eh, que se celebra hoy, que es el. Día Mundial del Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente, ¿sí? ¿Para qué el medio ambiente? Ambiente. Claro, ¿por qué se celebra hoy, 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, Guille? El 5 de junio se celebra, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Objetivo de visibilizar acerca de la importancia de cuidar nuestros. Ecosistemas y fomentar el respeto al planeta Tierra. Muy bien, gracias Guille. Robert, ¿qué te parece importante cuidar de nuestro ambiente, medio ambiente? ¿Qué recursos? La, la, la tierra. Bien, ¿qué más? El agua, el agua. las plantas, la planta. ¿Sí? los animales. Los animales. ¿Sí? Eh, ¿Y a vos, Guille, qué te parece、eh, importante que debemos hacer para cuidar todo esto? Tomar agua. Sí, ¿qué más? No tirar basura en ¿Sí? la calle. s e p a r a r los residuos secos de húmedos. ¿Qué más? Cuidar el agua. Sí. Plantar árboles, plantar árboles, sí, árboles.、Eh, disminuir el consumo de agua y también、eh, el consumo de energías eléctricas. Así、uh -huh. que muchas veces en casa nos olvidamos de las luces prendidas, o los la... aire a c o n d i c i o n a d o o dejamos enchufado algún artefacto eléctrico, la sí, tele, que no estamos usando, sobre todo. Tal、Bien. cual. Bueno, así que es un día para tomar conciencia. Sí, que me acuerdo Gaby, un compañero de Cairo, siempre decía: es nuestra casa, hay que cuidarla. Así que bueno, tomando estas palabras,、eh, las comparto para que tomemos conciencia y cuidemos el medio ambiente. ¿Algo más para comentar, chicos? No, creo que. Bueno, muy buena、Estamos、la información, gracias、bueno. por traerla. Bueno, gracias, Pamela. Está Nico con nosotros que nos trae la consigna del día que está un poco relacionada con la columna de efemérides. ¿Qué le vamos a preguntar a nuestros oyentes hoy? ¿Qué hace para, para cuidar el medio ambiente? Muy bien. ¿Qué hacemos diariamente en nuestros días, en nuestra vida cotidiana para cuidar el medio ambiente? Por ejemplo, yo separo la basura en casa. ¿Ustedes tienen algo para comentar? ¿Qué hacen en casa para cuidar el medio ambiente, Cami? Yo. Yo r e c i c l o los tubos de s e r v e c i t o de papel higiénico. Ajá, muy bien. La caja de leche. Ajá. ¿Y qué haces con esas cosas? Y Lo, saco, en... lo, lo uso para hacer lapicero. La ah, mira qué buena idea. Muy bien. ¿Nacho? Yo no saco la basura cuando llueve. Ajá, muy buena iniciativa. Bien. ¿Vos, Nico, haces algo para cuidar el medio ambiente? <risa> Sacar la basura de tallo. Ajá, en el horario que corresponde.、Sí. Muy bien. Y también uso la botella del v i d e o también,、Ajá. para hacer puertas a un m a r i o Ajá. Otras cosas que se pueden hacer, que yo antes lo hacía con una mía de mi mamá, en el JJ Paso, y no sé si 9 de julio, creo que sí. Hay una, tipo como una estancia n c i t así, donde vos podés、eh, reciclar tapitas. Eh, botellas de plástico, vidrio, vos tirás, dice cada uno el nombre: vidrio,、Ajá. húmedo, seco, sí, cartón, y, papel. Claro,、sí. y lo reciclan y hacen cosas para, para los hospitales y todas esas、sí. cosas. Son los ecopuntos, ¿no? Claro. Sí, son estaciones de la y municipalidad y donde ese, uno lleva. También e chiclo, la botella lo uso de maceta. Muy bien. Y la tapita lo uso también para hacer. Bien, bueno, entonces invitamos a los oyentes que compartan sus conductas para cuidar el medio ambiente y las vamos a estar leyendo. Muchas gracias, Nico. Corte, seguimos ahora con Camila que nos trae algo interesante que se llama Noticias de la Semana. ¿Qué nos trajiste para hoy para nuestros oyentes? Hoy le traje una nueva coluna. ¿De qué? ¿De qué nos vas a hablar, c a m i De los tomates. ¿Qué pasó con los tomates? ¿Qué pasó? ¿Aumentaron?、Eh. Uy, no me digas. ¿Y c u y a cuánto se fue? ¿Usted no fue r o n a la, la, la verdura? l e í Yo no, pero de vez en cuando mi mamá va y sí, hay a veces que, que está cara la verdura. ¿Vos fuiste a la v e r d u l e r í a Sí. í y con qué te encontraste? Con los tomates, muy caro. ¿A qué precio? A 5 mil. Ay, no te puedo creer. O sea que ensalada de tomate, hoy en día imposible. ¿Y los tomates cherry? ¿A cuánto se fue el precio? A 7000. El kilo. El kilo. Siempre los tomates cherry son más caros que los redondos o los peritas, así que me imagino. Y a 8000 también. Yo, cuando vivía en el centro, a la vuelta de mi casa había una verdulería así, viste, elegante, viste. Y tenían. Yo, yo una iba... verdulería céntrica sería. Claro, yo era amiga de la dueña. Entonces, por ahí a, había tomates amarillos, o sea, cherries amarillos、sí. que son dulces. Son ricos. Y estaban bueno, los rojos. ¿y ¿Cuál y era el otro s o s que había? No me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo que iba y le agarraba los cherries y me iba y me los metía así en la boca y los empezaba a comer. Como si fueran caramelos. Claro, no, es que yo soy de vicio con esos tomates. Y, bueno, y c a m i te pregunto, ¿qué hacemos、eh, si el tomate está tan caro? ¿Nos conviene comprar tomate en este momento? No. No, hay que、eh, esperar、no. que baje. En los países de, de Chile, de Mendoza y Corrientes, no lo compran、Ajá. porque está muy caro. Sí, yo tampoco, a ese precio no podría pagarlo. O sea, y encima, siempre alguno se s pudre n en la heladera porque lo dejamos, no conviene. ¿Y en los supermercados qué va a pasar? Está todo muy caro y、no、lo, la gente no compra. Bueno, ¿qué tema este de, de los precios q u e suben. Igual que la fruta. Ajá.、Uh -huh. Bueno, ¿y tenés alguna otra noticia para comentarnos que, que ha pasado en estos últimos días? Sí, h e n t a n o s Bueno, ella u e con el jugador Colón.、Uh -huh. A la madrugada. Iba, iba la, la, mamá, la mamá de la nena,、eh, se llama Natalia. Iba con su hija de cuatro años y su otro m a n i t o en la moto. s i e n d o a la casa de la mamá de la、uh -huh. d ella. e O sea, una mamá、uh, iba con sus dos hijos en una moto. Domingo a la madrugada. O sábado a la el madrugada. Sábado. El sábado a la madrugada, bien. Yendo para la casa de la mamá de ella.、Uh -huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Y le, en un momento pisó un poste y se sintió el, el o tiro.、Uh -huh. Y le llenó a la nena de cuatro años, siendo、Bien. en la moto. Y Y está i n t e r n a d a en el hospital de niño, s、uh -huh. en terapia intensiva, con oxígeno. Bien, o sea. e s i ó en s a u c Viejo. Eso te iba a preguntar.、Eh, vos conocés la noticia, además, porque vos vivís cerca. Así que ahí te enteraste de, de la noticia. La nena está estable. Está fuera de peligro、uh -huh. y está todo bien. No se sabe con la levada de lata. Bien. Esperamos que siga mejorando y que pueda salir pronto. Está con los hijos y la t e l a d a r o n a terapia antes de l a r a una sala mejor. Bueno. Para, ¿Y la vara quedó i m p a c t a d o o le rozó? No. Le tuvieron que o p e r a r y sacar. Sí. La bala cayó acá. Pobre criatura, qué horrible lo que pasó. Sería en la historia. Claro. Y, y la n e n a Sí, la sí,、mamá. la hirieron. La hirieron a la n e n a La mamá, ella se le s mayó. Se cayó al piso. Claro. ¿Y se sabe de dónde venía esa bala? Sí.、De、¿Quién disparó, digamos? Ah, no, no, no. t Ya sabemos quién es. En el barrio. No vamos a decir no. nombres. Usted、no、se sé, sabe quién. Ajá. Pero no fue dirigido a la nena, fue como una bala perdida, digamos. Sí. Ah, bien. Bueno, pobre criatura. Esperemos que siga mejorando. Sí. Bueno, gracias por tu información, Cami. Muy interesante. Bueno, y、eh, nos vamos、eh, a la pausa con una canción. Nico nos va a contar qué canción vamos a escuchar. ¿Cómo eran las cosas? Ajá. ¿Quién、Les、canta esta canción? Les presento la canción. De Bombavos Sónicos. La elegí porque es una banda muy conocida de la Argentina y tiene muchas canciones conocidas por todos. ¿La escuchamos? 私たちの人生を受け取ってくれたのは、私たちの人生を受け取ってくれたのは、私たちの人生を受け取ってくれたのは、私たちの人生を受け取ってくれたのは、私たちの人生を受け取ってくれたのは、私たちの人生を受け取ってくれたのは、私たちの人生を受け取ってくれたのは、私たちの人生を受け取ってくれたのは、私たちの人生を受け取ってくれたのは、私たちの人生 何で私たちがいうに、私いるのないよたいるのか ピザはあなたのおかげで、あなた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 Volvemos del corte y seguimos en este segundo bloque del programa. Good show. Ahora también nos acompaña Lauti. ¿Cómo estás, Lauti? Todo bien. ¿Usted? e s Todo bien. Bien. María, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo ¿Qué? estás vos, Lauti? l ¿Laut o s Nacho. Nacho. <risa> Perdón, me confundí. Su... Bien, bien. Y Joaquín, ¿cómo estás, Joaquín? Bien. vos? Bien. n Flor, ¿cómo estás? Bien, Nacho. ¿Todo bien? Todo bien. Pame, ¿cómo estás tú? Estoy muy contenta de estar aquí conduciendo y compartiendo este programa con ustedes. Así que, bueno, arrancamos con el segundo bloque.、Eh, María nos trae、eh, sus noticias fascinantes. fascinantes. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Mari? Del Plaza Ritz, el shopping abandonado. Muy bien, qué interesante. Todos conocemos el, el ex-shopping Plaza Ritz. Así que, bueno, te escuchamos, Mari. Para el día de hoy, noticias fascinantes les traje: el Plaza Ritz, el shopping abandonado. Después de más de 25 años, el interior del ex hotel Shopping Plaza Ritz se abrió para que lo recorrieran los recorrieran o l vendedores de la empresa inmobiliaria Rimax para la venta del inmueble. Lo más alto, la vista de la ciudad de Santa Fe es única. Uno parece estar detenido en el tiempo y a la vez ver el futuro. Lo más bajo, Por debajo del nivel de la peatonal Santa f e c i n a se encuentra uno de los secretos mejores escondidos del viejo hotel y shopping Plaza Rick, en las bóvedas del subsuelo. El edificio fue inaugurado en 1928 en San Martín al 2766. Luego fue shopping a, hasta 1995 y ahora volvió a abrir sus puertas para la puesta en venta. En la planta baja, la primera escalera mecánica de Santa Fe, la región sigue intacta y la basura es la protagonista del ingreso. ¿Ustedes se animarían a pasar una noche? ¿Vos, p a r a m í No, ni loca. ¿Qué? ¿Vos? Yo, no sé. Viste que ahí hablabas del subsuelo, que están los secretos. ¿Qué hablábamos hoy? Que cuando pasamos ahí por la peatonal, ¿qué、sí、se, se siente? Un aire acondicionado,、sí, no no、como aire. un fantasma,、sí. en calofríos. Como、sí. que hay gente viviendo ahí, sí, Y nunca se sabe lo que en puede realidad, encontrar. En ¿eh? realidad, siempre cuando yo pasaba por ahí, que iba al a u t o m ó v i e de Catamarca,、eh, yo pasaba así caminando y se escuchaba, no voces, sino como. No, lo llamaría aire acondicionado, pero no, pero se escuchaba como un aire acondicionado, ruido de、así、aire. a s í acordar el ruido del aire. Para mí era o, o, el, o aire o, o algo electrónico. Una、no, máquina. Claro, me parecía raro. Entonces, como dice María, que en el subsuelo hay algo interesante capaz, que debe ser eso. Eso. Y que presta para que todos hagamos、eh, conclusiones. Y, Imaginación: y qué, se, qué secretos vi b í a ahí adentro.、Ajá. María, te、pero、pregunto, ¿vos estuviste viendo fotos? Fotos del lugar que está totalmente abandonado.、Uh -huh. ¿En qué estado estaban las instalaciones?、Eh, Sucias, ciencias, roto, vidrios rotos roto y demás.、Uh -huh. Así que, bueno, ojalá este, este edificio tan lindo y tan característico de la ciudad pueda venderse y que se construya, que, que se habilite para algo que podamos disfrutar, como en aquella、Ajá. época el shopping. Abelardo, ¿usted se animaría a pasar una noche en el Plaza r e n Nos no, dice que no. Bueno, gracias por tu información, Mari. Nuestro programa de Radio s h o w Ahora Lautaro nos trae una nueva columna llamada Salpicado de Noticias que está hace poco. Y ¿Qué Y interesante nos trajiste,、Lautaro. Bueno, hoy algo interesante sobre la marcha realizada Ni Una Menos. Esta historia comienza en. El... Para, vamos a empezar. ¿Cuándo fue la marcha del Ni Una Menos? El lunes 3 de junio. Bien. ¿Y por qué se hizo esta marcha? Esta marcha por las asesinadas mujeres cada 35 horas. Bien, en Argentina, cada 35 horas, o sea, una vez por día,、eh, muere una mujer、sí. eh, víctima de violencia,、sí. de abusos, s í ¿sí? por parte de parejas o、sí. generalmente personas conocidas, sí. hombres. Sí. sí. 127 homicidios víctimas y de. Femicidio. Bien, en lo que va del año ya hay 127 víctimas,、mm -hmm. mujeres, víctimas de femicidio. Sí. Es lamentable este dato. Lamentable, sí, muchas mujeres asesinadas. Bien, ¿y cuántos años hace que surgió este movimiento? Ni una menos. Yo que vi v í en esa época, 2015, encontraron, en este origen sucede en el año 2015, el femicidio de Chava. Chiara、Chara、Pérez, una de c e n t 14 años en Rufino. Fue a s e s i n a d o por su novio, por su expareja. Hasta el día de hoy siguen ocurriendo estos homicidios. Y como siempre, los gobiernos prometen, prometen, pero nunca hacen nada. Como siempre. Hablando de este tema,、eh, yo creo que, a ver, en todas las marchas que se han hecho,、eh, no lo digo ni a los policías, ni nada, pero más que todo al gobierno, al. A, a todos que, que hagan justicia, porque, o sea, no, no es lindo que gente muera、uh -huh, por、uh -huh. gente violenta.、Uh -huh. Yo creo que la, el, cuando hay una situación así de, de que uno es violento, el, no sé, la pareja o lo que sea, es violento con su esposa o su mujer,、eh, no tienen que tener miedo o tener un botón antipánico que llegue rápido de la policía.、Eh, lo digo porque, bueno, mi mamá. Pasó por eso y, y bueno, y el hombre la h a c í a a todos lados. Sí,、eh, lamentamos y, y, y nuestro deseo es que ninguna mujer tenga que pasar por estas、eh, situaciones de violencia, incluso las más graves son estas, estos casos de femicidio claro, cuando llegan a la, la muerte. O sea, o sea, Así la, que bueno,、eh, esperemos, como dicen los chicos, que se haga justicia y que estos casos dejen de pasar. Tengo que decir algo. Esa gente violenta. Eh, cuando un chico nace, un varón nace, ¿no puede hacer un estudio psicológico que por lo menos esté medicada para que no sea violento? O sea, ¿sí? Es que hay distintos、eh, tipos. O sea, sí, son distintos gente... tipos, pero debe estar medicado para eso. En、no. Hay gente borracha,、sí. hay gente que se droga、sí. y hay gente que roba.、Sí. Entonces, por distintas, no es que solo es porque roba o algo, hay. Bastantes situaciones que se pueden generar、sí. esas cosas. No solo que, que, que le pegue o que tiene sí, lo que e t a r Los que podemos hacer todos, de, como adultos, desde nuestro lugar, a, a los niños.、Eh, Enseñar están, educación. Que están, claro, que están creciendo y aprendiendo cosas nuevas, que es el momento de aprendizaje e la niñez. Bueno, esto, enseñarles a respetar,、uh -huh. ¿sí? a, a la no violencia, ¿sí? a ser respetuosos con las demás、uh -huh. personas. Bien, y también trajiste otra noticia en este salpicado de noticias.、Sí. Contanos, ¿de qué、este、se trata? El t í a 14 de junio, una tormenta solar se, ve, se verá en un filamento en forma de serpiente en la zona que va a impactar la Tierra. O sea que estamos a t e a v e s a n d o un periodo de actividad solar y e s t á m u y a t e n t o a que pueda afectar todo, toda la tecnología. Bien, bueno, vamos a estar atenta, atentos a estas noticias. ¿A qué hora va a ser? El 14 de junio, hay que estar a t e n t o El viernes y el sábado. v A a ver qué ver eso. Sí, sí. Hay, que, hay que mirar la noticia mucho, hay que estar atentos. Seguramente poder... salen imágenes en la tele. Sí, como Aurora e l i f o r Bien, vamos a estar atentos. Gracias, Lauti, por nada,、eh, tus noticias. De nada. Con nuestro programa, ahora Joaquín nos presenta algo que a mí me vuelve loco, que es relacionado al fútbol, que se llama Clubes de Fútbol Argentino.、Eh, ¿De qué club nos no vas a hablar,、eh, Joaquín? Rosario de Central. ¿Cuándo y dónde se fundó? 24 de diciembre de 1880. 89. ¿Y dónde está ubicado? Soledad de Rosario. ¿Quién es el técnico actual? Miguel Ángel Russo. ¿Qué futbolista famoso conoces? Ángel Di María c o n g e r o y qué te parece、eh, cuando Ángel Di María jugaba en Rosario Central? ¿Qué te parecía? ¿Cómo jugaba? Me jugaba bien. Jugaba bien y después tuvo su paso por, por el Benfica.、Eh, de ahí pasó el Real Madrid. Del Real Madrid se fue al PSG. Y la verdad, que eso, por lo que estuve leyendo, parece que Ángel Di María va a terminar su contrato con el Benfica y se va a volver a, a Rosario Central. Y bueno, y siguiendo con la, la columna, ¿cuál es el color de la camiseta? Amarillo y azul. ¿Y quién es el, el clásico o el rival? n e w y qué torneo ganó? Rosario Central, campeón, Copa de la Liga 2023. Muy bien. La verdad que me pareció. Hace muy poquito salió campeón entonces. El, El año, año pasado. pasado. Ajá. Muy bien. Qué jugadorazo Ángel Di María. Yo creo que a todos nos gusta. La ¿Qué? verdad que sí. Tuvo muchas,、no、sé muchos temas de, de cuando se lesionaba.、Uh -huh. eh, la gente lo criticaba. Imagínate de tener toda una crítica. De tener. Gente que lo detestaba, gente que en el periodismo de la televisión lo, lo, lo mataban, o sea, lo, con las cosas que le decían.、Y、sí, bien, ¿cómo se habrá sentido él, pobre?、Eh, él, hay un video, por si lo quieren buscar, que cuando ganan la Copa América está con su celular hablando con su s hija s en video de llamada y diciendo: Viste, lo logramos. Y, en el, y otra de las cosas importantes, hizo un gol en la final del mundial. ¡Un golazo! Un súper golazo, cómo lo gritamos a ese gol. Así que bueno, lo queremos a Ángel Di María y Lauti, ¿vos querías decir algo? Sí, y, bueno, Di María para que venga a Rosario, está un poco complicado con las situaciones, un poco de amenazas. Por Di María que venga, por las amenazas que están teniendo últimamente, que Rosa está muy explicado. Cambiado de tema. Escucha, le han vandalizado un mural a Ángel sí, Di María.、Sí. Pero yo espero que sea solo ese folclore del fútbol entre los hinchas de News y los de Central, que hay, que hay ahí como una rivalidad. Por otro lado, parece también que hay algo misterioso de Ángel Di María, que lo estuve leyendo, o sea, en, la, en una página que yo sigo, de que habla todo de fútbol. Que Di María en una entrevista dijo que le gustaría también jugar en Newell, o sea, en su contra. En, te lo juro, en una, en una entrevista que, que si no se iba a Rocer Central, s e iba a Newell. Y ahí empezaron las críticas. c l a h í Es la del clásico rival. Y ahí como que l e agarró medio quickie y bueno. Bueno, muy bien. Luego de este homenaje a Angelito Di María,、eh, vamos a escuchar un tema musical. Eh, Flor, te escuchamos. Es una banda argentina de SK de hip、e、rock, formada en, en el año 1986. Suena tocar diferentes estilos, fusionarlos, f o r m a d o así un o sonido único. Es considerada como una de las bandas músicas más populares de Argentina. Yo elegí la canción, la guitarra se llama. La parte que más me gusta es cuando dice que la guitarra tenía la voz de mi vieja. Igual que los auténticos d caliente s y o tampoco trabajar. ¿La escuchamos? なんで え 私の家族のために、私の家族のために、私の o 族のために、私の o 族のために、私の r 族のために、私の o 族のた e に、私の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、私 a 家族のために、r の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、e の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、私の家族 a ために、私の家族 a ために、私の家族のため a 私の家族のために、i の家族のために、e の家族のた a に、私の o めに、私の家族のた メコリアルコンラギター e ー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 Volvemos en este tercer bloque del programa Good Show. Ahora también nos acompañan Agustina. ¿Cómo estás, a g u s De bien, de novia, re contenta. Pero qué alegría. Y tenemos una invitada especial que todavía no vamos a adelantar nada hasta que llegue el momento. s í Pero los oyentes de Good Show ya la conocen. Arrancando este tercer bloque, ahora c o n p a m e y yo les vamos a hablar de. La agenda cultural. Agenda cultural. Bien, le mandamos un saludo a Alan, que seguramente nos está escuchando.、Eh, nos dejó su trabajo, sigue enfermo, así que esperamos que se recupere pronto y pueda acompañarnos. Pero como es una persona muy responsable, nos envió su trabajo. Eh, tenemos eh, dos propuestas para. Tres en realidad.、Eh, uh -huh. Empezamos por estas:、eh, musicales. Sumo por Petinato en Santa Fe, un emocionante proyecto musical encabezado por Roberto Petinato, una figura emblemática que formó parte de la legendaria banda argentina Sumo en los vibrantes años 80. Este proyecto no se trata de, una, de un homenaje, más bien es una apasionante recreación personal de la historia musical de Sumo. Es como que Petinato en este show、eh, cuenta su experiencia、eh, como integrante de la banda. El lugar es Demos Comunidad Cultural Emergente, 9 de julio 2239, y la fecha es el viernes 7 de junio a las 21 horas. En el segundo evento de música está Marcela Morelo, que por entradas agotadas el show cambia de sala. Debido a las entradas agotadas, tendrá lugar un U 25 de mayo 3428, el domingo 16 de junio a las 21 horas. Las nuevas localidades a la venta pueden adquirirse en la boletería de tribus como arte, Club de Arte, miércoles, domingo de 18 a 12 horas y en TikWay.deventa online y físicos. Las entradas son anticipadas en venta, la capacidad está limitada a quienes adquieren entradas para tribus. Eh, se les informa que los tickets conservan su validez y mantienen la ubicación elegida. Y el tercer evento que queremos recomendar es la segunda peña en el multiespacio OMIMEM, el 9 de junio a las 12 horas en Castelli 1145.、Eh, las anticipadas salen 2 mil pesos.、Eh, el que tiene ganas de pasar una linda jornada con música, entretenimientos, Eh, puede acercarse a esta dirección. Las anticipadas, como dijimos, tienen un valor de dos mil pesos y las personas con certificado de discapacidad tienen un descuento.、Eh, ¿Querés contarnos algo más, María, sí, de pero, este evento? Con o q u i d s e nos ahogó, María, así que les cuento yo nomás. Ver, permiso. Las personas con discapacidad pagan ¿Cómo? 500 pesos. Bien.、Eh, ¿Qué artistas、eh, vamos a tener en esta, en este, en esta fiesta? Camila Fernández, María Verdún, Ber, ¿puedes i c b u e n o muy b i e n Y muchas sorpresas más. p e r d ó n Bloque con a g u s ¿Qué nos trajiste de rico para hoy? ¿Quién le gusta la naranja? Un súper budín húmedo y riquísimo.、Sí. Bueno, me parece una receta excelente para esta época del año en que hay muchas naranjas. Así que te escuchamos. Ingredientes: tres huevos, una taza de azúcar, una taza de aceite y una taza de harina leudante y dos naranjas. Bien, esos son los ingredientes.、Uh -huh. Contanos los pasos. Precalentar el horno a 200 grados. Es como que a mí me parece mucho, no sé, tengo dudas. No,、en、Pero un... tiene que estar calentito para que se cocine、uh -huh. la torta. Bien, seguimos. En un recipiente, batir con batidora, o a m a n o si tiene los huevos con el azúcar. Y luego i n c o r p o r a r la primera de las tazas de harina y mezclar con movimientos envolventes. Y agregar en la taza de aceite e incorporar hasta que se u r i f i q u e la mezcla. Es como una m a s a sería.、Uh -huh. Agregamos la r a l l a d u r a de las dos naranjas y el jugo de ambas mezclamos siempre. Por último, agregamos la última taza de arimia y llevamos a un molde budín previamente enmantecado y enharinado. El tiempo de decoción es de 45 minutos aproximadamente. Espectacular.、Uh -huh. Súper fácil, aparte, la receta.、Uh -huh. ¿Y nos trajiste un, algún、uh -huh. agu tips? Que siempre nos ayuda. Les dejo un agu tip. Controlar el horno porque cada horno es un mundo. Sí, para saber si el budín está listo, debemos clavarle un cuchillo y si tiene que salir, limpio. Muy bien, ese es el agu tip. El、uh -huh. cuchillo que salga、uh -huh. limpio para ver si está bien cocinado. Claro, si no, te va a comer algo crudo y no creo que te guste.、Uh, no, te va qué, a rico. ¡Qué rico! Bueno, así que recomendamos esta receta a todos nuestros oyentes.、Sí. Gracias, Agustín. v o l v i e n d o a l corte ahora s i g u lo más esperado de todos los docentes, que es la rueda de chimentos. Benjamín Vicuña y Claudia Fontán, que vuelven a actuar, estarán juntos en una exitosa serie de e n c a n t a d o Nicolás de g r a n hermano 2024, le dedicó tier un tierno mensaje a Florencia tras su eliminación. Te voy a extrañar acá, adentro, Flor. Un periodista chimentero se vengó de Janina Latorre. Es fea de corazón y de alma. Gonzalo Montiel fue papá por primera vez. El tremendo y polémico gesto de furia con Florencia. En la eliminación de g r a n h e r m a n o Te dije que salía segunda. Bomba mundial. Mbappé no irá a los Juegos Olímpicos. Hoy tenemos una visita muy especial que es Maggie, que es la creadora de Radio Dood Show, que nos va a contar un poco de las cosas que hizo cuando viajó. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenida. Igual yo no soy la creadora. Las creadoras fueron ellos. Agustina es una de las creadoras. Y en el año 2015,、creo. yo todo el elenco que había viajado.、Ah. Exacto. Yo lo único que hice fue conectar con la radio, decirles: Miren, podemos hacer un programa. Ellos eligieron de qué hablar, cómo se iba a llamar, todo, todo, todo.、Así. Bueno, fue un trabajo compartido, fue un entonces. Un trabajo compartido. En equipo, seguro, como hablamos、sí. siempre. La radio es un trabajo en equipo.、Uh -huh. Completamente. Bueno, bueno Ma... gracias por invitarme, perdón. <risa> bueno, mami. ¿Por qué d e c i d i s t e viajar y por dónde estuviste?、Uh, bueno.、Eh... Decidí viajar, no sé, porque siempre quise hacerlo.、Eh, desde que soy muy chica, siempre quise conocer el mundo. Me parecía que era bastante más grande de lo que conocía en Santa Fe. Y、mmm, cuando empecé a viajar, en realidad, por el momento viajé un año, <ríe> que es un poco de lo que vengo a hablar y de las crónicas. Y en ese año estuve、eh, nueve meses en Guatemala y otros tres meses en México. Mire, mire. Eh, ¿Cuánto tiempo viajaste? Un año, sí, estuve. Un año、eh, literal, porque me fui un 9 de agosto y volví como un 14 de agosto por esas casualidades de la vida. ¿Qué fue lo que más te gustó? De viajar y conocer un montón de personas nuevas y de lugares distintos. Eso me pareció que era, fue una de las cosas más lindas y bueno, también conocer otra cultura. Eh, cómo se vive en otros lugares,、uh -huh. las expresiones, las costumbres. Mucho... las costumbres. Y a mí que me gusta mucho el lenguaje, me encantaba conocer palabras nuevas, digamos, como eso、uh -huh. me gustaba mucho. Modos distintos de decir, quizás lo mismo,、Exacto. pero otras expresiones. Exacto, sí. Mientras estaba de viajes, ¿qué fue lo que más extrañaste? Que. <risa> <risa> o si extrañaste algo, quizás、sí. estaba tan ocupada. Obvio, una de las cosas que más extrañé fueron los sandwichitos de miga, honestamente, pero <risa> a mi familia también. O sea, los extrañé un montón y a mis amigos. Bueno, a veces, como que quería, estaba muy feliz de donde estaba, pero me hubiese gustado que sea más fácil, como decir, bueno, me voy un fin de semana, comparto un ratito y después vuelvo, ¿no? Claro, como un ida y vuelta. Exacto. Así, que sea más simple volver. Pero y no es、bueno. tan complicado.、Uh -huh. Tan lejos, claro. Tan mirá lejos. Mirá. Y yo me quedé en el tema comida.、Eh, ¿Por qué los sanduchitos de miga allá no existían? No, no hay. ¿Sanduchitos de miga como tal no? Por supuesto, hay sándwiches. Hay un montón de cosas ricas, pero sanduchitos de miga no. O sea, son bien argentinos entonces. Sí. Mira. Sí, sí, sí.、Eh, ¿Tenés para compartir alguna anécdota graciosa, algo que quieras.? Que conozcamos、ah, anécdotas graciosas, seguro tengo un montón. Aprovecho para pasar el chivo de la crónica un poquito antes, pero bueno, una para mí que fue una anécdota graciosa fue cuando salí a caminar con un perro por la ciudad de Antigua de Guatemala y realmente、eh, creo que nunca había tenido tanta tensión en mi vida por haber estado con un perro como en ese momento. Estaban como a veces algunas situaciones, no sé, no me acuerdo ninguna puntual, pero. <risa> Situaciones que se dan que sí, obviamente, son, son muy divertidas. a n é c d o t a s me llevó, miles. Pero, ¿por qué el tema de sacar al perro? o q u e Que te miraban. Sí, me miraban y me saludaban. Y aparte, entré con el perro, por ejemplo, a un montón de lugares. Viste que acá, si vos entras a la farmacia con tu perro, no siempre te dejan no, no. pasar con el perro. Y ahí yo entraba con la farmacia y quería echarlo. Y el guardia de seguridad me decía, se reía como de la situación. Después lo dejé pasar y no había ningún problema. Como que allá es como más todo habilitado. Sí, sí, me parece que le gustan mucho los perros y como que están acostumbrados a compartir. A convivir. n o Claro,、convivir. lo desubicado era echar al perro y no invitarlo a que entre. Exacto, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Bien, y comentabas esto que estás escribiendo. ¿Querés contarnos un poco más de esto? ¿Por qué lo decidiste? ¿Por qué empezaste a escribir? Sí, en realidad, escribir siempre escribí, como no sé, desde que soy chica. Y venía con ganas de compartir un poco lo que fue para mí el viaje, porque más allá también de conocer como otra cultura o, o, o experienciar eso, también fue un cambio como interno para mí muy grande. Primero, por estar como lejos de lo conocido, de mi familia, y segundo, también por encontrar lo que yo quería hacer, quizás en, en esto. Y bueno, por eso decía, viajé solo un año, pero. Ahora sigo teniendo ganas de viajar, no es que esté pensando, bueno, me quedo a vivir en Santa Fe para siempre porque ahí es como que algo, hay algo que no me llena. Entonces,、eh, que quería compartir por, porque primero pienso que, que quizás sobre, no sé, información hay un montón, pero la perspectiva que uno puede dar es, es algo lindo para conocer otro espacio, para compartir la vivencia. Y la verdad que lo hago más que nada por el deseo de compartir.、Eh, Y como volver a vivirlo, porque、Exacto. estás recordando todo el tiempo para poder escribirlo. Sí, sí, es una forma de volver a vivirlo, sí, sin duda. Y allá en Guatemala, ¿de qué trabajabas? Allá en Guatemala,、eh, parte de lo que hice fue trabajar en lo que se llama voluntariado, que、eh, haces trabajo a cambio de alojamiento, como una cama y muchas veces comida. Y después en, en otros tiempos trabajé en cafeterías、eh, y trabajé en una cafetería de especialidad. Después en otra cafetería común. Aprendí mucho sobre eso estando allá porque a mí me gustaba.、Eh, y en algunos restaurantes también. ¿Y se puede saber cuánto más o menos era la ganancia en Guatemala?、Mm, sí, la verdad es que en un trabajo de gastronomía, como en cualquier parte del mundo, nunca es demasiado. Eh, yo en ese sentido no fui tanto para trabajar en. De hecho, uno de mis problemas fue que me quedé sin plata en la mitad, porque era eso, estaba como tratando de ver qué, qué iba a hacer. Creo que hasta en un momento trabajé de niñera. Y bueno, para que te des una idea, trabajando de niñera es cuando estuve mejor paga, pero porque trabajaba para una familia de Estados Unidos. Pero trabajando en Latinoamérica siempre. La verdad, la verdad, más t r a b a j o Sí, de gastronomía no, no cobras mucho. Bien. Y de estas crónicas, eh, eh, ¿qué esperas de ellas? ¿Que, que las leamos? Que, ¿Qué esperas de las crónicas? Sí, obvio, yo espero que, que l a lea todo aquel que quiera leer.、Eh, la verdad, que en algún momento me separé, o sea, como. Quise separarme un poco del resultado de las crónicas para. ¿Las, porque las largaste? Las largué. Las l a r g a s Sí, porque a veces cuando uno hace algo, crea algo, a veces le pone tanto cariño que espera que la repercusión sea como, bueno, no sé, ahora me voy a hacer famosa, ¿no? No sé, como digo, una pavada, pero es como. Sí, al mismo nivel que, que uno las la ama y, y el trabajo que, que le pone. Exacto, entonces lo que hice fue soltar un poco para decir, bueno. Que suceda lo que tenga que suceder, yo lo hago desde el deseo de compartir. Y si lo leen un montón de personas, me encanta. Y si lo leen cinco o cuatro, está bien también. A, lo que a mí me pone contenta es, como bueno, escuchar amigos o amigas que por ahí me dicen: Ay, leí tu crónica, me gustó mucho. Y que yo ni siquiera sabía que los habían leído, ¿no? Como yo pensaba, bueno, comparto e s t o en Instagram y lo lee mi mamá y mi hermana. ¿Sí? Y. Y no, al final no era、eh, tan así. Les quiero contar que, bueno, que yo las leí, que、uh -huh. voy, voy al día con las crónicas de Maggie. <risa> y bueno, la primera vez que veo la publicación dije, ah, mira qué buena idea, entré. Y ya después la segunda, tercera publicación, como ya sabía de qué venía, este,、eh, ¿viste cuando decís, ay, qué bueno, lo voy a leer? O sea,、uh -huh. es como、eh, una linda sorpresa encontrarse con. ¿Dónde,、eh, o sea, para el que todavía no las leyó, dónde puede encontrarlas? Eh, hay un blog que uso que se llama Substack, que en todo caso después se puede compartir.、Sí. Que Ahí se encuentran las crónicas. Y si no, pueden、eh, en mi perfil de Instagram, que es Madeleine d o r d a n ahí hay un enlace que los lleva a las crónicas también. ¿Qué fue lo que te incentivó a, a escribir todo esto?、Eh, justamente las ganas de compartir eso que había vivido. Como que había sentido que había hecho un cambio tan grande y que había visto cosas tan increíbles que. Es、er、eso, es、er、la, la idea de, de compartir eso que yo había vivido, digamos. Y de, también eso, de cumplir un poco mi deseo de escribir, que siempre lo tuve, de alguna manera. Bien, y bueno, y para ir terminando,、eh, ¿querés leernos algún fragmento? Eh... Sí, eh, lo había pensado hoy y lo dejé como. Eh, si quieres,、sí. sí. si quieren pueden charlar un poco en el medio, si no queda <ríe> silencio radiofónico, <ríe>、uh, bueno. es como también un, una forma, como dice Maggie, eh, eh, de expresarse, de, expresarse,、uh -huh. de compartir,、eh, tomarse el tiempo y revivir、eh, todas esas experiencias、uh -huh. y, y compartirla con la gente que ella quiere. Y también, como es público, se puede. Personas que no la conocen pueden acceder y leerlas también. Sí, completamente.、Eh, bueno, ahí es. Les voy a leer como al final de la primera crónica, donde un poco、eh, venía hablando como de, de qué es lo que va a suceder, o sea, de qué es lo que voy a compartir tal vez dentro de estas crónicas.、Eh, y bueno, leo, leo una partecita. Eh, una vez durante el viaje estaba cortando verduras y entendí que si daba tanto lugar a mis pensamientos, mis anhelos, mis recuerdos, mis proyectos, me iba a perder e l presente. El momento mismo no se va a repetir nunca más. De ese modo, cuando esté en otro lugar preciado, iba a estar perdida pensando en el momento donde era feliz cortando verduras en medio de la selva. El presente ocurre y no se repite, y como ya han dicho, es lo, es lo que nos perdemos mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Pensando q u e vamos a hacer en una hora, imaginándonos en otro lado, mientras planificamos magníficas experiencias gratificantes que luego no son tales, porque cuando llegan solo suceden y se van.、Eh, bueno, y contarles también eso: que durante el viaje escribí mucho también, poemas, dibujaba, sacaba fotos, entonces. También grabé algunas cosas y la idea es como hacer una conexión de eso, ¿no? Tipo、que、una biografía. Algo así, como sí, una historia de ese viaje. Un diario de viajes. Un diario de viajes. Qué lindo, me encanta.、Ir、poniendo los recortes de cada c o s o Es como cuando en la s época s antes que, que tenían un diario las chicas、uh -huh. y escribían y no querían que lo lea nadie, que sí, era p r i v a d o Exacto. Yo tengo, tengo un diario, ¿eh? me encanta tener un diario, pero、eh, claro. Este, este en s se t está e e este caso no es privado, es público.、Uh -huh. Un poco también cambian las épocas, ahora todo se publica y todo se comparte、sí. o gran parte se comparte. Sí, sí, sí, sí. Tengo un diario en papel y comparto lo que quiero y lo que no, no. Sí, lo que no lo guardas. Bueno, May,、eh, te agradecemos un montón esta visita, nos、Gracias、pusimos muy, muy, muy contentas y contentos. s、eh, Los que ya te conocíamos de antes, como Kami Agu, y, y los que, los que te con, no te conocían personalmente, pero sí por nombres, porque bueno, te nombramos siempre、eh, en el espacio de, de radio, así que、sí. un lindo recuerdo. Yo siempre, o sea, la primera vez que la conocí, me acuerdo que nos ayudó <ríe> ahí en la radio, la porque、operación. no estaba Velardo y la v i d e o Es verdad, vino como operadora el、claro. año pasado, es verdad. Y, y hoy, bueno, hoy la, es la segunda vez que la veo.、Ajá. Y la verdad que es igual a su hermana. Son muy parecidas. Son muy igualitas. Sí,、mía. son muy parecidas. Bueno, bueno, yo les quiero agradecer un montón por la invitación y por compartir esto, que para mí es muy importante. Y bueno, para mí siempre es una felicidad volver a esta radio y volver a Bull Show. Así que gracias. Sos parte, así que. Sos parte, m a g g i e Gracias Poder... por venir. Por... Sos como Tomás m a s a sos Tim s a n g r e s o n Y bueno, m a g g i e gracias por venir y visitarme. Gracias a ustedes por invitarme. Nos e x t r a ñ a m o s Sí, también. Sí, yo también nos e x t r a ñ o mucho. Bien, nos vamos a ir a la pausa con un tema musical.、Flor. Hoy le traje la canción que me gusta: La Mancha de Rolando. Es una banda de rock alternativo argentina formada desde el año 1991 en la ciudad Avellaneda del Sur de la ciudad de Buenos Aires, con una importante t r a y e c t u r a hasta el presente. La banda nació hasta el mismo año que nací yo. La canción salió en 2004. Ya pasó como veinte años. La escuchó más a Belardo, mi amigo. 3! Alegría y listos para continuar el programa. Seguimos con Guille que nos va a contar cómo va a estar el clima estos días. ¿Cómo va a estar el clima, Guille? Miércoles 5 de junio. Nublado, mínima 14 grados y máxima 20 grados. Jueves 6 de junio, parcialmente nublado, mínima 17 grados y máxima 26 grados. Viernes 7 de junio, parcialmente nublado, mínima 18 grados y máxima 27 grados. Sábado 8 de junio, c i a l e n t n u o Mayormente nublado, mínima 18 grados y máxima 27 grados. Domingo 9 de junio, parcialmente nublado, mínima 12 grados y máxima 25 grados. Bien, o sea que nos espera unos días nublados y con,、eh, con calor, ¿sí? Para esta época del año vamos a tener un、sí. fin de semana caluroso. Bien. Gracias, g u i l l e Antes de despedirnos, llegaron los saludos. Le mandamos un saludo a, a Cairo y a Ana que nos está escuchando, y a los compañeros y a la familia que también nos está escuchando. Yo le mandé a un saludo a mi mamá, a mis dos h e r m a n o s que me están escuchando, y, y bueno, y, y ya se acerca mi cumpleaños, así que la voy a pasar bien. Bueno, no. Hay que hacer un festejo entonces. b u e n o Bueno, nos vamos despidiendo. Entonces, con estos saluditos, nos encontramos la semana que viene, 4 y media de la tarde, por Ochava Roma 107.1. ¡Chao! ¡Chao! Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando. Verbú con p a p a f r i t a y good show.